Parece que es fácil para nosotros permitir que las distracciones nos desvíen de aquello que debería ser nuestro enfoque serio al seguir al Señor Jesucristo para nuestro mañana. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya continúa arrojando luz sobre cómo reducir el impacto de las distracciones sobre nuestra marcha con el Señor Jesucristo. Para introducir la conclusión de su mensaje, escoja, disminuya sus distracciones, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Aprendimos ayer que la Biblia nos da instrucciones directas en cuanto a cómo debemos poner en prioridad aquello que el Señor pone bajo nuestra responsabilidad. Más de eso hoy, al continuar nuestra consideración de la serie Avance, Descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Ese es el título de esta serie de lecciones y de la guía de estudio que ya está a su disposición y en español. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir la información necesaria sobre cómo ordenarla. Puede hacerlo en un email, por teléfono, por correo regular o visitando nuestra página web, momentodecisivo.org. Hoy vamos a concluir nuestra consideración del tema. Escoja. disminuya sus distracciones. Mañana, vamos a hablar del enfoque que es necesario al marchar hacia el mañana y el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, volvamos a donde estábamos. Escoja, disminuya sus distracciones aquí, en Momento Decisivo, abriendo juntos nuestra Biblia. Santiago 2.8 dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero mantener las prioridades en orden correcto es un reto de todos los días. El primer paso es saber qué es lo que está a la cabeza de la lista. Una vez que eso ha quedado resuelto, todo lo demás empieza a caer en su lugar. Lo que viene primero es claro. Amar a Dios y luego amar a los demás. Y finalmente, y esto tal vez sea sorpresa para algunos de ustedes, amarse uno mismo. Note de nuevo cómo Jesús dio este mandamiento. Dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la prioridad de amarnos nosotros mismos. Eso quiere decir que está bien amarse a uno mismo. De hecho, se nos ordena amarnos a nosotros mismos. Ahora, Hay que tener mucho cuidado aquí, porque el diablo siempre trata de convertir el amor a uno mismo en egoísmo, autoestima alta o baja, soberbia y orgullo e importancia propia, y todas las cosas que conforman el narcisismo de pecado. No recomiendo nada de eso. Por otro lado, Pablo dijo en Hechos 20, 28, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Permítame. Parafrasear eso, cuídate tú mismo y a todos a quienes Dios ha asignado y puesto bajo tu cuidado. Si usted no se cuida a usted mismo, no puede cuidar a otros. Si se fatiga y se vuelve irritable, no puede animar a otros. Si no presta atención a su dieta y a hacer ejercicio, perderá la fuerza que necesita para hacer la voluntad de Dios. Usted tiene una obligación que Dios le ha dado de cuidarse a usted mismo, su cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Su personalidad es el medio por el cual Dios toca a otros. Si usted se atasca, usted arrastra a otros hacia abajo consigo. Pero cuando usted tiene su prioridad, el amor en su lugar correcto y entiende estas tres aplicaciones, las cosas tienen su manera de avanzar. Así que tiene que cuidarse usted mismo. Recuerdo haber leído que un pastor fue al consultorio de un quiropráctico y halló un letrero en la pared que decía... Cuando agotes este cuerpo, entonces, ¿en dónde vas a vivir? Solo tenemos un cuerpo. No recibimos uno nuevo, ni tampoco podemos remodelarlo. Así que tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Considere qué es lo mejor y aclare qué es lo mejor. Y luego, por supuesto, escoja lo que es mejor. Una vez que usted ha aclarado qué es lo mejor de Dios en su vida, lo próximo que tiene que hacer es en realidad escoger entre esas prioridades. Tiene que tomar decisiones intencionales, planeadas, que elevan lo que es mejor y eliminan lo que es simplemente bueno. Mientras más años tiene, más hallará que sus decisiones no son entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Y a veces siempre parece que es entre lo mejor y lo mejor. Las decisiones se vuelven más difíciles. Cuando Moisés estaba por morir, le dijo a su sucesor Josué,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 a algunas cosas y que sí a otras. Y simplemente veamos dos aspectos en donde se necesita valor. En primer lugar, necesita valor para abrazar sus limitaciones. ¿Tiene usted alguna limitación? Todos las tenemos, ¿verdad? Todos nos damos cuenta de ellas. Tal vez específicamente ahora más que nunca, debido al medio ambiente en que nos hallamos, en razón de que vivimos en una especie de negación. Para avanzar, uno tiene que ser realista. El progreso viene al abrazar las limitaciones que Dios le ha dado. Yo las llamo dadas por Dios. Algunos límites tienen que ver con la edad o la etapa en la vida en que uno está. Yo solía correr bastante para hacer ejercicio, pero ahora mis rodillas no me permiten hacer eso. Así que tengo que aceptar las limitaciones y buscar otras maneras para hacer el ejercicio que necesito. Algunas de las limitaciones tienen que ver con los dones y capacidades que Dios le ha dado o el lugar en donde Él le ha colocado. Tal vez usted batalla con alguna discapacidad o una enfermedad crónica o tiene que cuidar a alguien que padece de algo de eso. Tal vez usted tenga un pariente disfuncional o vive en una región peligrosa. Tal vez usted tenga un salario reducido y fijo o tal vez no pueda costear los estudios en la universidad o tal vez la empresa va a eliminar su empleo. Cualesquiera que sean sus limitaciones, acéptalas y no las use como excusa para no hacer lo que Dios le ha asignado que haga. Esto es algo que tal vez le tome por sorpresa. Incluso el Señor Jesucristo tuvo sus limitaciones. En su calidad de Dios Todopoderoso, por supuesto, no tenía limitaciones. Era Todopoderoso, Todo Sapiente y Todo Amor. Ni siquiera el universo entero pudo contenerlo. Su poder, fuerza, gracia, santidad y justicia son ilimitadas, sin fronteras e inmensurables. Pero cuando Dios Hijo entró en la raza humana en Belén, quedó confinado a un comedero de animales. Creció en un pueblito en las faldas de una colina. No se anota ningún milagro por los primeros 30 años de su vida y vivió sumiso a sus padres. Cuando Jesús empezó su ministerio, no voló de un lugar de predicación a otro como si fuera un ángel, Ni siquiera tenía caballo o burro, excepto en una sola ocasión. En Mateo 8.20 dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El área de ministerio de Jesús durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra estuvo limitada a una pequeña franja de tierra a la orilla del mar Mediterráneo y nunca visitó las grandes ciudades de su día, Atenas, Roma, Milán, Alejandría, Cartago. Tuvo educación limitada, ingresos limitados y un tiempo limitado para su obra. Apenas tres años. Ah, y su nación no era libre. Estaba bajo la ocupación del ejército de Roma. El ilimitado Hijo de Dios estuvo limitado financiera, geográfica, cronológica, política y físicamente. Y luego sus limitaciones se volvieron incluso más serias. En la cruz quedó limitado por los clavos en sus manos y en sus pies y no podía ni siquiera limpiarse la sangre que caía sobre sus ojos o espantar las moscas que revoloteaban en su cara. Y sin embargo, sus limitaciones resultaron en ventajas para todo el mundo. ¡Imagine eso! Las limitaciones nunca deben convertirse en excusas para quedarse en donde uno está. Sus prioridades son determinadas por los dones que Dios le ha dado, sus etapas en la vida... y sus limitaciones personales. ¿No dice la Biblia algo al respecto? Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios 12.9 Abrace sus limitaciones. Comprenda que no puede hacerlo todo. Incluso el Señor Jesucristo al final de la vida le dijo al Padre, He acabado la obra que me diste que hiciese. No fue toda la obra que había por hacer. Fue la obra que me diste. Que hiciese. Todos tenemos limitaciones y antes de que podamos avanzar, antes de que podamos ver este principio realizándose en nuestra vida, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es un superhombre o supermujer y no tenemos que tener todo lo que todos los demás tienen. Dios nos ha dado un cierto conjunto de capacidades y talentos y de una manera u otra esas cosas nos limitan. Así que, Valor para abrazar sus limitaciones. Y luego, en segundo lugar, necesita valor para eliminar las distracciones. Para avanzar, necesita el valor para eliminar las distracciones diciendo que no a las cosas malas, incluso diciendo que no a algunas cosas buenas. Le dice que sí, solo a lo mejor. No a lo malo, no a lo bueno. Sí, a lo mejor. Warren Buffett ha aprendido que no puede concentrarse en demasiadas cosas a la vez. Este hombre aconseja que se haga una lista de las 25 cosas que uno quiere lograr en los próximos cuantos años. Y de esta lista, seleccione las 5 que son las más importantes para usted. Ahora tiene dos listas. Este multimillonario sugiere que evite a toda costa la lista más larga. Porque aquellas cosas pueden bien evitarle a que tengan lugar las cosas más grandes. Para avanzar en la vida, tenemos que descubrir la belleza de la palabra no. Alguien me dijo hace poco que la palabra no es una oración gramatical completa. El arte de decir que no con gracia exige valor, pero vamos, es liberador. En el libro, aprendiendo cómo decir que no cuando por lo general uno dice que sí, Maritza Manresa aconseja a sus lectores que está bien decir que no a las cosas menos importantes para dar espacio a las cosas mejores. Muchos de nosotros decimos que sí, más de lo que deberíamos, porque se nos ha enseñado a estar disponibles, o porque no queremos desilusionar a nadie, o no queremos oponernos a la autoridad. Tal vez nos sentimos culpables, o no queremos lesionar una relación personal como resultado. constantemente nos comprometemos demasiado y las cosas mayores quedan atrás. Esta escritora sugiere varias maneras para decir que no. Estas son importantes para incluirlas en este mensaje porque esto es una de las cosas más difíciles de hacer para todos nosotros. Estas son algunas de sus ideas de cómo decir que no de una manera cortés. Ella dice que hay que tratar frases como estas. Lo lamento. Pero simplemente no puedo hacer esto en este momento. Tengo una política personal para... No parece que yo pueda hacer eso, pero si algo cambia, se lo haré saber. Parece que voy a tener que pasar por alto en este momento. Simplemente no puedo incluir esto en mi calendario. Esa es una causa muy buena y yo ya estoy respaldando otras causas buenas. No, gracias. Como puede imaginarse, debido a lo que hago, se me pide hacer muchas cosas. Una de las cosas que me piden con frecuencia es que lea un libro y provea una recomendación. Solía leer aquí y allá el libro y si conocía a la persona, escribir algunas frases comedidas y olvidarme del asunto. Me quemé más de una vez por hacer eso y acabé recomendando un libro que decía unas cuantas cosas contrarias a las que yo creo. Entonces, tomé la decisión de que nunca volvería a dar una palabra de encomio por un libro a menos que lo haya leído por completo página por página así que eso significa que no doy recomendación para muchos libros lo hago para algunos pero cuando alguien me manda un manuscrito y me piden que lo recomiende lo que suena como algo muy general y que me encantaría hacer y a veces hacen eso por mí tengo que volver a mis prioridades en realidad Tengo el tiempo para leer este manuscrito a fin de decir con toda sinceridad que lo recomiendo. Y si no puedo, simplemente les digo, me encantaría hacer esto, pero mi vida es todo un reto al momento y no puedo hallar tiempo para leer el libro, así que tengo que pasar por esto ahora. Es difícil hacer eso, es difícil para usted y es difícil para mí. pero es preciso que tengamos el valor para eliminar las distracciones a fin de que podamos progresar hacia adelante. Jesús dijo que no a otros, a fin de poderle decir que sí a su Padre. En Mateo 16.1, los fariseos y saduceos le pidieron a Jesús una señal. Él les dijo que no. Les dio un breve sermón penetrante en lugar de eso y luego se alejó. En Marcos 1.38, Pedro le dijo a Jesús que volvieran a Capernaum en donde todos querían oírle. Pero Jesús les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Así que, anote esto. No podemos hacerlo todo, pero siempre podemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos... Podemos hacerlo, pero eso no significa que podemos hacerlo todo. Podemos llevar a cabo el diseño de Dios en la vida si nos proponemos. Así que, considere qué es lo mejor, aclare qué es lo mejor, escoja lo mejor y luego comprométase a lo que es mejor. Permítame resumir en dónde estamos en este mensaje. Cuando uno se queda atascado, hay que buscar algo de tracción que le ayude a lograr impulso. Una vez que está moviéndose, necesita claridad para saber en qué dirección avanzar. Y Jesús proveyó esto diciéndonos que amemos a Dios, que amemos a otros y nos amemos a nosotros mismos. Armando con esa claridad, usted necesita valor para decir que no va a algunas cosas, a fin de poder decir que sí a las cosas mejores. Y finalmente, necesita la consistencia de practicar lo que es mejor. Proverbios 23, 17 dice, Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Pablo dice que debemos ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando usted hace lo que he sugerido en este mensaje, usted se coloca en la senda que Dios ha prometido bendecir. Incluso cuando las cosas parecen desalentadoras, usted sigue avanzando, confiando en que Dios abre el camino. Manténgase comprometido a lo que es mejor, porque el Señor... Le lleva a lugares que usted nunca soñó. Entré al Ministerio del Evangelio, aunque usted no lo crea, hace más de 50 años, en una iglesia nueva que empezamos en Fort Wayne, Indiana. Hace poco volví para participar en la celebración aniversario 50. Yo estaba bien concentrado cuando fui a ese lugar. Era joven, recién casado. Todavía no teníamos hijos. No estaba necesariamente tratando de ser un éxito espiritual. Simplemente no quería ser un fracaso desdichado. Así que trabajé como loco. Todos mis amigos sabían que había ido a Fort Wayne y sabían que fui allá para empezar una iglesia. Lo último que quería era que oyeran que fui para empezar una iglesia y no pude lograrlo. Quería mostrarles a ellos y mostrarme a mí mismo que podía levantar una iglesia de la nada. Así que iba a llamar a puertas y puertas en cada momento libre. Todo el sábado y el domingo, por la tarde y por la noche, estaba fuera todo el tiempo. Estaba haciendo la obra de Dios. Quiero decir, ¿qué podía hacer mejor? Los que me conocen no tendrán ningún problema en imaginarse lo que les estoy diciendo. Pero con el tiempo, para cuando tuvimos nuestro segundo hijo, nuestra primera hija tenía como dos años. David vino apenas trece meses después. Y mientras mi esposa estaba en casa con mis hijos, yo estaba afuera, en mi caballo blanco, ganando personas para Jesús y edificando la iglesia. Cuando volví a casa para cenar, mi esposa me decía, «¿Vas a volver a salir esta noche?». Yo batallaba para equilibrar mis responsabilidades entre mi familia y el ministerio, y luego salía y llamaba a más puertas solo para volver a casa y ver la mirada triste y dolida en los ojos de mi esposa. Yo pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad estaba haciendo la voluntad de David Jeremiah. Simplemente no quería fracasar. Un día, mi esposa me hizo sentar en la cocina para una conversación de corazón a corazón. Y esto es lo que me dijo, cariño. Simplemente quiero decirte que nunca más voy a volver a preguntarte, ¿vas a quedarte en casa esta noche?, He estado pensando y llorando al respecto. Y la verdad es que tú eres el sacerdote en esta familia. Y un día tendrás que comparecer ante Dios y dar cuenta de cómo nos has dirigido. Si tú estás convencido de que Dios quiere que nos dirijas estando fuera todo el tiempo, entonces no voy a discutir contigo. Esto queda en tus manos hoy. Tú eres responsable por esto. Ese fue un momento decisivo en mi vida. Me di cuenta de que no hay conflictos últimos en la voluntad perfecta de Dios. Él no llama a un hombre a ser padre y pastor de maneras que esas dos actividades constantemente estén en guerra, una contra la otra. Así que empecé a orar, para devolver las prioridades de Dios a mi vida. Y pronto empezaron a cristalizarse. Las organicé en las siguientes cuatro declaraciones. Presten atención. Primero, soy una persona con una responsabilidad delante de Dios. Segundo, soy un compañero con una responsabilidad hacia mi esposa. Tercero, soy un padre con responsabilidad hacia mis hijos. Y cuarto, soy pastor con una responsabilidad para mi congregación. Recuerdo haberme puesto de pie en mi iglesia después de que me figuré todo esto y anunciar de manera más bien arrogante a la congregación. Todos ustedes son prioridad número cuatro. Ustedes son el número cuatro. Y luego les dije, debido a que si no tengo en su lugar bien puestas a la número uno, número dos y número tres, no tengo nada para darles. Eso nos lleva a un lugar muy importante en nuestra vida. ¿Verdad? No siempre... He logrado vivir a la altura de esas cuatro prioridades, pero cada vez que me hallo desviándome, siento que estos principios me ponen de nuevo en cintura. Eso es lo que hace una prioridad. Cuando se escoge algo y lo pone en el número uno en la vida, constantemente está ahí. Y cuando uno se desvía apenas un paso, será como un imán que le da un tirón para que regrese. Eso es lo que he experimentado en mi vida. Y eso nos lleva de regreso a nuestro marino. Lamento que tuvieran que esperar tanto para saber lo que le sucedió al muchacho, pero lo dejamos colgando cuando lo mencionamos muy atrás. Como saben, estos marinos tienen un lema, siempre fieles. No son personas que fácilmente se den por vencidos. Walter Osipov estaba colgado del tobillo, siendo tirado detrás de un aeroplano por la correa de su paracaídas que se había enredado en las ruedas del aeroplano. El piloto... Notó que se le estaba acabando el combustible, pero sabía que si trataba de hacer un aterrizaje de emergencia mataría al marino. Así que descendió como a 10 metros por sobre la tierra y empezó a volar en círculo alrededor de la base aérea. La mayoría de los que vieron el aeroplano pensaron que estaba transportando algún equipo. Pero un piloto, el teniente Bill Lowry, alzó la vista y supo lo que estaba sucediendo. Llamando a otro marino que estaba cerca, John McCants, le gritó, «¡Hay un hombre colgando en esa cuerda!» Y entonces se subieron a un avión de dos asientos con la cabina abierta y despegaron sin preguntarse siquiera si el aeroplano tenía combustible. De repente, todos en tierra se dieron cuenta de la naturaleza de la emergencia y todos quedaron con los ojos clavados en la situación. No había radios en los aeroplanos, pero Lowray le hizo señales a Johnson de que se dirigiera al Pacífico y los dos aviones subieron a una altitud como de mil metros. El segundo avión maniobró para ponerse debajo del avión más grande y McCann se paró en el asiento de atrás y logró agarrar a Osipov tomándolo por la cintura. Lo hizo sentar en el diminuto asiento, pero Osipov estaba todavía sujeto por las correas. Ambos aviones y todos estaban en peligro mortal. De alguna manera, yo pienso que fue por la gracia de Dios, El piloto del segundo avión hizo elevar su aeroplano cada vez más cerca del que iba por delante y en realidad lo topó brevemente, pero en el proceso la hélice cortó lo que quedaba de las cuerdas del paracaídas y lo dejó libre. Después de estar colgado por más de media hora de una correa del paracaídas, Osipov estaba libre, pero no estaba seguro. La cuerda cortada fue a enredarse en los alerones de nivelación del segundo avión y el piloto tuvo que batallar para mantener el control del aeroplano. pero lo hizo cuando aterrizó. Toda la multitud estalló en un aplauso. Acababan de presenciar lo que más tarde llamaron uno de los rescates más brillantes y atrevidos en la historia naval. En cuanto a nuestro marino, pasó seis meses en el hospital y tan pronto como se recuperó, volvió a saltar en paracaídas. ¿Quién lo diría? Bien por él. Usted ya ha estado colgando lo suficiente. Ahora... Quiero que eche mano de las cuerdas vitales de las prioridades de Dios y avance en el diseño de Dios para su vida, siempre abundando con el impulso de Dios y sus bendiciones. Descubra lo que Dios quiere que usted haga. Haga de eso su prioridad número uno. Y luego, organice su vida alrededor de eso. Y Dios le hará avanzar en su gracia de una manera que lo sorprenderá a usted y a todos los que lo conocen. Que Dios nos conceda que eso nos suceda a todos. Ese es el fin de una de las lecciones en la serie Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Mañana, tomaremos una nueva lección que he titulado Enfoque. Haga de lo suyo lo principal. Usted no querrá perderse esa lección que considera la importancia de mantener el enfoque correcto en nuestro andar con el Señor Jesucristo. No se olvide que para esta serie también tenemos a su disposición la guía de estudio, además del juego de discos compactos con las grabaciones de los mensajes que oye por radio. Póngase en contacto con Momento Decisivo para recibir la información sobre cómo puede ordenar y obtener estos recursos. Volveremos a verlo el día de mañana. Al continuar nuestra consideración del tema Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana.